luminarias como Errol Flynn Michelle Simon, <risa> Edward con una ciudad mejor Una realización nacional No quiere esto, no quiere, que la paz No ¡Es eco! Tenle al micrófono Si querés con dos instrumentos tenés que hablar solo que una nueva semana de Jorge Palky. después del día del trabajador, después de la noche del trabajador de anoche Bueno, basta. no esa ya pasó. No sigue más esa. 411-8204 es el teléfono yorkipalke.com la dirección de correo electrónico pueden chatear con Lisandro o con Billy en este momento antes ahora pueden chatear con Billy ahora pueden chatear con Lisandro o con Billy no, se me porque... vio justo chateando a mí Exacto. pero no pueden chatear no. con Billy no. mira explique, ya se aplicará, re... aplicará a Martín y acabo de ver el, el, el teclado que está eh, tinglado, del tinglado. Lado, el tinglado está del lado de bueno de Billy ahora así que pueden chatear con Billy a partir de este momento esto es hasta la 1 De la mañana y hoy arrancamos con un fact de system. Toda la semana siempre venimos empezando con un muere, muere al sistema. Todavía no, pero esta vez vos. desde Canadá. Hmm. ¿Sí? Canadá no, existe. Canadien. nosotros siempre hablamos acá de la de Tierra I... de Tierra en y de Abril Lavin. Eso, bueno, tiene que ver con Abril Lavin. Ay, no, por fin algo algo que Lavin? ver con Abril Lavin. En voz algo muy de costadito. No, sí, hay millones de cosas geniales, claro. Canadá es la tierra de los sueños de muchísimos de nosotros. De los animadores de Rosario. Exacto. De todos los animadores. De... Sí, claro que sí. Me, me, y de señalate, toda la gente que le gusta de, el después, frío. Después del fantasmita que hiciste, ¿Eh? eso, señalate vos como... Claro, animadora. todos los Bienvenido animadores. Bueno, entonces, en, en Canadá existe una asociación que es similar a la Recording Industrial, bla, bla, bla, bla, que son los tipos... los están unidos todos los dueños de la discográfica más importantes y son los que dicen no a vos te conviene esto a vos te conviene lo otro los artistas entonces sacan los cds que vos no lo puedes poner en la computadora y ese tipo de boludeces que hacen no me cago y... en los cds auto ejecutables claro ese tipo de porquería que te instalan bichos que después te sacan información y demás bueno no, Paxson y music entonces el equivalente a esa a esa industria de Eh, a esa corporación o esa organización en Canadá es el CRIA. Una cooperativa. ¿sí? Que es claro, ¿eh? la Canada Recording okay. Industry Association. ¿Sí? que son la, ¿Qué es la caca? Que la, la caca más caca de toda la gente que le dicen a los artistas, ah no, no, vos no te conviene hacer eso. ¿Qué pasó? Los artistas dijeron, no, no, no, no, no. Los músicos, ¿no? Dijeron, no. A mí, yo aprecio que vos me digas lo que me digas. Pero yo me voy de acá, se levantaron, se levantaron los representantes de dentro de una reunión, no, no es la parte francesa de Canadá, claro, te sale el tono más anglo, claro, no es, es el otro lado, too, like bueno, se levantaron entonces de la reunión, y dijeron fuck you, fuck the system y crearon, sí bueno, pero esta es una frase internacional, por eso la decimos acá también, Y crearon la Canadian Music Creators Coalition, la coalición Le hicieron, de los creadores claro, musicales canadienses Rechazaron la mierda e hicieron mierda nueva Claro, no, pero, y sacaron tres postulados, dice, número uno, comunicado la, número uno Las leyes de la robótica, las tres leyes, de la, no deben dañar a ningún humano a los músicos Hacerle juicio a los fans es destructivo e hipócrita No sé Comunicado número dos hacer los fans que generan es destructivo é hipócrita, hipócrita. fan que de generar, de generar <risas> esos fans y listo comunicado la número dos es igual de carito. los seguros Bien. digitales son peligrosos y contraproducentes por seguros digitales se, se refieren a la caja no. Re... no no no justamente no se refieren a las porquerías estas de que las que hablábamos Que son como un candadito digital donde vos no podés pasar tu, tus no podés discos ripiar, claro, no. desde un CD a tu reproductor de MP3 o no lo podés escuchar en el, en el reproductor de MP3 de tu auto o en el de tu computadora, o no podés hacer nada o cuando Solo las, lo que ellos te las ondas de sonido pasan y llegan a la pared del vecino también es ilegal Exacto. comunicado número 3, el obvio las políticas culturales deberían favorecer a los artistas de, y no a las corporaciones Bien, disco es cultura termino. Obvio. Eso no hacía falta que lo digan. Tres comunicados y se empezaron a sumar todos los artistas canadienses. Abril Lavigne por ejemplo. Era una de las que estaba. Una vez más, los canadienses hacen algo medianamente fresco. Sí, son, los canadienses ¡Fresco! son como... <risa> <risa> Habló el príncipe del rap. Son como, inte eh, como yanquis inteligentes, digamos. Sí. Claro. Entonces, en, están despojados de la toda síntesis, la basura. Es la síntesis perfecta entre un inglés, un francés y un norteamericano. Exacto, claro. Absolutamente. Que son los primeros en si se viene una glaciación porque están pegaditos. se sí. los está comiendo el perro Eso su vez son la gente que mejor adaptada está. Bueno estuvieron. Entonces junto con Abril Lavín, Berna y Ladies, una banda muy importante que vendió además muchísimos discos en Estados Unidos. Vos también por esas sí, te, cosas. Te, te tira los datos de están. Billy. Los <risa> Our los Our Lady Peace, una banda de que eh, fueron el Peace de nuestras nenas. No, no, no. Nuestra Señora la Paz. No, Our Lady Peace <risa> es el Peace de nuestras nenas. De nuestra damas y un claro. 41 también, ¿sí? Son 41. Son 41. Y además son, de eso, son 41, o suena no, son 41, son algo de la municipalidad. Sí, o sea, una sala de congreso, ¿verdad? claro. Uso bueno. múltiples, ahí ¿eh? y está. Todos estos son los que los, los que venden muchísimas que venden millonadas de discos además Marcelo. de todos estos obviamente se juntan todas las bandas que presentamos normalmente en shorty-palky no que no las voy a nombrar canadá. porque son un montón no un especial sobre canadá no no hay un especial sobre canadá ¿cuándo va a haber especial de canadá? puede ser eh buena idea Me iba a mandar a la mierda viste ¿También? Él iba a batía para adelante por semana que viene especial de Canadá. Yo y, y, yo paso a, <risa> y yo no canadiense. ¿Con Abril Lavín? Bueno, pero no vamos a arrancar con otra cosa que no tiene nada que ver ah, con no, Canadá. Ah, vale, no, un paréntesis. ¿Sí? Eh, eh, fíjense en la foto de Abril Lavín porque ha cambiado mucho. Está mucho más. ¿Para bien o para mal? Para bien, no dejó de ser eso. Va a ser una señora bien, una señora linda que estaba. Está bien. Señorita todavía. los 20. Se, No, pero se viste como como mujer, no como ah estereotipo pan. con ropa de ah, tesis. Bueno. a eso. Claro. Sí. sí bueno, está bien. ¿Vamos? Linda la ropa de tesis, <risa> linda, Basta. linda, Ya Pero. uno uno está bien, dos. Pasen por la gale no, gallería, no, eh, no, galería No, no, no pasen por ningún lado. La vale, no y si después la, pasen. El modelo de tesis está bueno. Vamos a arrancar con Sufjan Stevens, el no es canadiense, que no, este es norteamericano, junto con Devendra Banjar los dos que están a la a la cabeza del folk que le dicen freak folk. El más extraño, raro, sí, de Norteamérica. Él sacó un disco que se llama Illinois, que son creo que 20 canciones acerca del estado de Illinois, donde está Chicago. Tengo Chicago lo, que perdió. Que un artista no estaba haciendo uno por cada estado. Exacto. Ahí es está ese, yo una, ¿a ese no? Claro. Bueno, y que. El es... estado de Illinois viene después del de de hielo. Claro. <risas> se pasó de rosca este Subhan Stevens. Y entonces no solo tiene las 20 canciones de Illinois, sino que además tiene. 22 canciones más sobre el estado de Illinois. Es como un calamaro. Claro, que van a salir. Con una que van a salir dentro de poquito bajo el nombre de Avalanche. De Avalanche o de Avalanche. Y que ya tenemos un estreno. Esto es The Honey Buggy Band. Subhan Stevens, el Shocky Palky. Arrancamos una nueva semana. No 411-8204, el teléfono joalkipalki la dirección de correo electrónico y de Messenger. No se comuniquen por el Messenger todavía, porque Lisandro nos va a contar la única noticia del día. Uno tiene un programa de radio para decir boludeces que uno va pensando... vagas. Claro, yo quería traer una. Eh, me, me acordaba de Animaniacs y lo bueno que era la rueda de la moraleja. Animaña. Ah, re bueno. No me acuerdo que era la rueda de la muerte. En moneda. breve, en breve. El micro de las pavadas que se acuerda Billy. Mientras tanto, es cuando estemos claro. con no, las no. noticias del Es un micro espontáneo ese. Surge cuando se le ocurren. Exacto. Las va a decir por... Va a salir por el canal izquierdo dentro de poco eso, información. En zap. Claro. Sí. La única noticia que nos importó y es que la medicina finalmente absuelve al café que era causada, acusado de provocar ¿De infartos. Oh. oh molendo café, molendo café, molendo café, le voy a ¿Dónde te estaré? ¿Dónde <risa> te estaré? clínicos Dos ensayos clínicos de larga duración con más de mil personas muestran que el consumo habitual de la bebida no eleva el riesgo coronario. Algo que nadie sospechaba, en realidad. Claro. Yo nunca. Dice, no, no, te hace adicto, te hace mal al estómago, te hace mal a esto, pero no. Las mil personas engañadas. Claro, tampoco eleva el riesgo de contraer algún tipo de cáncer, de matrimonio, sida, no tampoco. Tomar café hace que te cases más Probablemente. Es Está... porque más charlas de café, bla, bla, bla terminan en casamiento. Charlas de café. Adiós, Martín Pereira. <risa> chau, chau. Hemos descubierto que el consumo de café no va asociado... ¿Hemos? Sí, sí, dice uno claro. de ellos. No va asociado a un aumento del riesgo de enfermedades coronarias. Esta ausencia de problemas es una buena noticia, obviamente. <risa> sí. Para la industria cafetalera. Porque cafetalera. el café es una de las bebidas más consumidas del mundo, afirma... Después del té. Claro, no, después lo... del mat. No, así que estará. No, yo creo te... que lo consumen los indios, los chinos, todo eso. Claro, es verdad. Todo lo que hagan los chinos. Ay, los los mejor indios, recorrer... ¿podemos decir indios? Tenemos que decir aborígenes. Yo nunca entiendo quién tengo que nombrar como que. Si, eh... si son los indios hindúes de especias de indias son ah, indios. Ah, listo. Los indios consumen. Es como un nombre propio, ellos sí son indios. Todo el mundo consume en té, incluso en parte por eso está colgado en internet un hermoso audio que nos enseña a pedir un café en chino mandarín. Bienvenido a la tercera edición de Aprendiendo Chino Mandarín mientras monto en bicicleta. ¡Uy, oh, mientras monto en bicicleta! ¡Monta en bicicleta! Ajá. Por favor. Suá. Sentarse. Yao. Café. Suá. Café. ¿Quién? Café. Oh, lo que hizo? No quiso. Yo, mi café ¿era una, era una charla entre una china mandarín y uno que habla hispana o era uno que decía lo mismo y lo decía Sentate y servime un café. No, de no, no, perra, era, era una traducción. La, la china es, lo decía en su... ¿Pero ¿No, qué lo decía madre? primero? Miao, lo decía la primero? china, la china. Ah. Y el otro iba traduciendo Ah, porque yo que, creí que pu una cosa y no. no. Pu aparentemente es no. Pu en italiano sería más y pu en móvil. inglés es caca. Y... No, vomito. vómito. Vómito. Ah, pu. Pu en inglés Pero es. Caca. Piu es vómito. Piuk. Piu. Piu. Ah. Los resultados no excluyen la posibilidad de que el café pueda aumentar el riesgo de enfermedades coronarias en algunas personas. Ojo, claro. No. No, no, no, ojo, si tenés problemas coronarios esto No te va a salvar, no claro. podemos incluir la asociación entre el consumo de café Y el riesgo de enfermedades coronarias en pequeños grupos de personas Por ejemplo, en todas aquellas que tengan un sistema hepático súper desarrollado Ni la idea que la gente cuando mm. toma café es porque está mal que suele ser a veces no me tomo un café Ah, bien. tomo un café para olvidar claro no, <risa> ah, no. no no pero oh, si el cielo, esta noche no me esperes en casa pero me voy la... al mar no, de me, me, a tomar me, me café me pongo un cigarrillo esa cosa esa idea de me voy a hacer algo para sentarme y relajarme a eso voy exactamente no te no no tomás... me da exactamente si no lo sentís <risa> te más ¿Eh? cinco minutos martín martín ¿Eh? Lisandro no me dice exactamente como si lo sintiera y no lo siente no, no pero, pero razón, hay muchas cosas relacionadas con el café que uno no termina de saber Tomate cinco minutos, tomate un café. Incluso tomar café, por ejemplo, con una tortuga embebida en la taza hace mal. Y existe. ¿Qué cosa? Una tortuga que tenga en el café. Guille, tíramela. Parece que otra señora encontró una... Tortuga Tor café. Le cuesta en sí, el una café. tortuguita en su lata de colores de, de Folgers. No le crees. O no en su café, en el Folger, el digamos. ¡Oh, parado! ¿Es la tortuga colombiana humor... o tortuga de? ¡Ay, tiene una voz de luthier! Sí, no. No. Tiene una voz de luthier, tipo. No, pero qué es eso. Una voz de joda, eso. <risa> es, es el Solki sí. Palki colombiano con el que hacemos duplex a veces, ¿sí? Nuestro Ay. programa hermano. Tenemos que buscar un programa hermano. Exacto. Soy bueno el Solki Palki colombiano. Rosero tiene ciudad hermana que nunca me acuerdo cuál y alguna ah, como si fuera salamanca armenia y, sí no sé ¿Dónde? que sí. no que bueno, causaba gracia y que no quedó bien eh, creo que no se sé, hoy terminó de ir cuando la señora decía claro porque la tiraron después porque la tortuga no estaba molida obviamente sí. y dijo <risa> para mí que era un empleado enojado estuvo bien la prestación de la señora sí, sí, claro sí. no se me hubiera ocurrido Miss la, las grandes los grandes se metió la tortuga a lo mejor trepó siempre, y se metió siempre que un personaje de Agatha Christie vaya a algún lado el lado donde llega va a ocurrir un asesinato <risa> siempre llega o oh, el doctor Porón de visita mm. a un lado ¡puff! llega a mi mar pelo a un lado ¡puff! ¡Puff! ¡Te, el descubrí, rincón, el te descubrí te descubrí la altura de Billy también <risa> los grandes consumidores de café tenían más probabilidades de beber alcohol y fumar según el estudio y menos probabilidades de beber té y hacer ejercicio porque se la pasan tomando café y charlando con amigos que es lo que no hace la gente que y... hace deporte que la gente de deporte sí hace eso con gaseosa Después de... es que... claro, es como que la vida de uno es la vida en el bar y la vida del otro es una vida de ejercicio, está bien en el estudio lo de la tabla tiene que ver más por las decisiones en las cuales uno toma café que por otra ¿por qué me pongo a ser? es que... bueno, son las decisiones lo que te hace tomar el café y no el café te hace sentir como las decisiones que uno toma ¿Qué decisión es la decisión de ir a tomar un café? La no, única decisión que tiene un que café? ver con... la gente que toma un café generalmente toma un café por algo para mí. Para mí es una idea que tengo voto más yo café no como que voy para vos. Pero vos tomás café con cualquier excusa, no sin excusa. tráeme café, café, café, café. Yo café. tengo lo mío es ansiedad oral. Yo necesito estar tomando algo. Si hay mate, tomo mate. Si hay... Me gusta más el café, pero lo mío es ansiedad gay, oral y listo. No necesito hacerme gay no para se cura. satisfacer claro. mis necesidades orales. No, en el estudio tras dice, ajustar la radio. <risa> Por ejemplo... Ahí está, bella, quedó elegante. En el estudio tras ajustar numerosos factores que podrían influir en el riesgo de enfermedades coronarias, los hombres y mujeres que consumían seis o más tazas de café al día tenían un riesgo similar de accidentes cardiovasculares mortales que los que no bebían café. A mí lo que me asusta de todo esto es que dice tras sí, ajustar. Es decir, en el medio de los análisis oh, que wow. se lo hicieron a 128.000 personas desde el año 74. 128.000 personas. Cuando wow, bueno, estamos hablando de, de a largo plazo y lo decimos en serio. Están desde el 74 Están con las mujeres y del 80 y algo con los varones. Mucha plata para... tirada a la basura. No es un crimen pues, contra digamos. la humanidad usar a hombres para probar. Por ejemplo se resultaba malo la gente que seguía tomando café en el estudio. Es me molestaban? No, no. Diciendo, sí, se está muriendo. Vamos a comprobar que se está muriendo. Bueno, señores, descubrimos que sí se estaba muriendo. Además después le metes 20 años café y después le decís No, no, no, tenés que cortarlo el café Sí, no, no, para. Que el estudio está dando Además no genera edición ni nada, está bueno porque lo podés cortar enseguida primero le das el estudio de café y después Ahora lo que viene es un estudio de ansiolíticos buenísimo Todas las noches antes de tomás un alplax. Te haces adicto a los estudios, te van enganchando un estudio tras el otro Lo que también se pudo comprobar es que provoca esquizofrenia entre los seguidores de Hip Hop 我陪你呀 a mi cerebro tras abuso de cafeína despertó de mi alter ego y mi mente controla mi cuerpo en una forma inconsciente como si yo fuera un pinche sonambulo, como si el que me mi tal sonambulo. vez no fuera yo sale a la luz el subconsciente más oculto pero que chingados se me borra en lo absoluto ¿eh? mi abuela <risa> ah, tiene falta de memoria le pasa de todo ese hombre Por el, el, el gran problema de, de, de los <risa> suburbios centroamericanos <risa> <risa> es alrededor del tráfico de café <risa> en sudamérica no hay suburbios son todos suburbios. Oh. menos el casco céntrico no. desde que empezó el año que eh, quise decir casco céntrico. Ah, y yo hasta fin de año que voy a conseguir alguna buena letra de hip hop para cualquier tema que se me ocurra también eh, yo me iría a, a recordar cuáles fueron ¿Qué? los mejores temas que venimos escuchando hasta hoy exacto un ejercicio de memoria porque a este país le falta memoria ¿sí? nos no, olvidamos no, no, de todo tiene memoria pero para las, las cosas, cosas feas, pasan. nunca nos olvidamos del campeonato mundial que nos dejó el claro. nos ¿Eh? y, la, y, la, la, pasan, y la fuente en la plaza montenegro las cosas pasan y, no y uno se olvida y a los cinco años no sabe que te puede pasar de vuelta entonces como yo Kipal que apoya la memoria Joel que es un programa pro memoria ¿Te acordás cuando teníamos cinco días? vamos a recordar los seis discos que presentamos eh, en lo que va del año. Cuando nos dijeron que nos ¿Sí? van a poner un programa a las 7. Eso. Los 6 discos que presentamos durante el año. Morrissey, Flaming Lips. Vamos a arrancar hoy. Morrissey con You Have Killed Me y Flaming Lips haciendo y Haven Garry Club. 6 de los mejores discos de este año. No, claro ¿no? esta semana tuvimos 3 días nomás. Exacto. ¡Qué bien para hoy! <ríe> Thank you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 And trick me but you won't trick me. Your case, the more I want to punch your face. I go. Gotta... Criamos un mundo de paz. Oh si sí, en Cholkinpalchi estamos convencidos de que las cosas cantando las suenan mucho mejor. Venderemos drogas en los celos, porque sabe mejor que pipar. Si encontras una caja en la vereda, no, no, no, no, no la toques, se puede explotar. Y lo quiero ganar Yo guipal mundo de canción, Joki Palque, mundo de mundo de canción, Palki, mundo de canción, mundo de canción. La esquina de las mallas en Jolky Palky, 8 mientras esperamos el bloque de chicas con Marcela, vamos con Majaps. Hoy dos dos presentaciones. Hoy dos presentaciones. Primero, la primera. Un tipo que se hace llamar. En realidad se llama más o menos DJ Freddy. Yo pero me quiero llamar Billy. Él firma sus Majaps como King of Pants. El rey de los pantalones como Bob Esponja pants. ¿Mm? exactamente que además es el DJ oficial es el DJ oficial de las fiestas Franken Parties las inter, Interesante. es una fiesta que se hacen en Seattle el tipo de Seattle es el representante mayapero de Seattle eh, pero no, está bueno porque usan el Franken porque los mashups son como canciones Frankenstein ¿sí? con pedazos de varias canciones armando una nueva y dándole vida De esa ciudad que tiene la aguja esa. Exacto. La torre alta esa. Donde vive Fraser. Si, si quieren bajarse algunos de sus mashups, pueden ir a www.djkingoffans.com. Si no saben escribir King of Fans, son unos llámenos, peleles. Llámenos y Después, Martín claro, les enseña. Eso. Eh, hay 418204. Y además después vamos a escuchar a French blog French blog significa el, el tipo de Francia. El, claro. Un tipo de Francia. blog es, un, un, es la forma que usan los ingleses para decirle a tipo. Como Jenny from the Block eh, No, no, no, <risa> como Jenny from the Block no. Bueno, sí, pero, ¿qué es eso? El blog es del, del, del bloque ahí de la cuadra. Bueno, no importa. Eh, bueno, este French blog, a Este tipo de Francia en realidad es de Inglaterra. No sabemos por qué conios... ¿Y por qué French de Alejandro, bueno. Francia, en las, no, qué. Exacto. Bueno, no importa. Nada. Y eh, en una nota que le hicieron, les cuenta todos los secretos de cómo hace los mashups. ¡Qué lista nota! Usa, usa, para que vayan los que quieren hacer mashups, quieren aprender a hacer mashups. Usa el programa de Lacy Pro, fácilmente pirateable. ¿Sí? dice entre paréntesis no no digo yo fácilmente pirateable después se mete en el un mx que es un programita de esos peer to peer puerto a puerto para bajar mp3 y demás yo no lo conocía y en el soul sick los programas de esos peer-to-peer con ese famoso cada vez eh, se cierran claro así que conviene sí, sí. que sean oscuros ahí busca los acapelas de las canciones que pueda encontrar generalmente Los acapelas son de los temas hip hop o la mierda esa rhythm and blues y demás. Rhythm and blues. Rhythm and blues. Y además no le gusta pichar las canciones and porque es un purista. ¿Sí? Un purista. Un pero purista, una cosa que no, no, no sabíamos que existía. www.frenchblog.co.uk Para meterse y bajarse. Tiene unos monstruos. Tiene como 10 MP3 de una hora para bajarte. Así con. Y mezclas y mezclas y mezclas y mezclas, y mezclas y mezclas y mezclas y mezclas y mezclas y sí. Y además si tenés el Sousic lo puedes buscar por Frenchbloke.com No, sí. pruebe. Si tenés el Sousic no, vas a ir preso. Lo buscas como usuario por French y le puedes revisar y te puedes bajar absolutamente todo le lo que.. Revisas los calzones. Eh. Exacto. Así vamos a escuchar. Tiene una carpeta que dice My shirt Shirts. Exacto. <risa> <risa> <Mi camisa risa> Primero a DJ King of Pants haciendo farfar Fire Intergalactic que mezcla Intergalactic de los Beasty Boys. Con la versión disco del tema de Star Wars. ¿Viste y voy? Divertido, sí. Y después a French Block haciendo sexy model. También divertido porque mezcla eh, el tema de model de Craftware con Raised Fred haciendo I'm too sexy. ¿Viste? ¿Sí? Todo vuelve. Divertidísimo. <risas> Mashups en Shorty Palki. I'm gonna you Nie attention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 Sí, sí, sí, son todas trolas Próximamente Algo mucho más elaborado yo yo demasiado no Quiero demasiado alegre eso Para lo que yo iba presionando No importa, yo no quiero otro copete A mí me gusta ese El provisorio Está bien, no, no, no Pero quiero me así. sorprendió la música Era demasiado bueno, dale alegre. Vamos con la cortina De Marcela con lo que trajo ella Ahora sí Muerte eh, Voy avisando <risa> Depresión Cerebro Cualquier persona apunta de suicidarse puede la radio en este momento Porque Esto vamos es a hablar es de... electrónica comatosa Eh, sí, es Trip Hop Trip Hop, trip -hop. Trip -hop. Vamos a hablar de Portishead -y Portishead, -y ¿por qué? Porque tiene una mina dentro. -y Exactamente, Beth Gibbons Beth Gibbons, es Fija es... es, oh, es la, imitar, no, no, no, es fija, no, es, es fija, es ella. Eh, ahora, ahora te vas a enterar Ah, bueno, dale, contame. El bueno, contame, tema contame. Por Tijet, eh, sí. toma el nombre de la ciudad natal de Jeff Barrow. ¿Jeff Barrow? ¿Qué? Barrow, que es, es, un, produc es un productor que estaba sí. con Macida Attack y con Triki, siempre con ondas bien arriba el sí, señor, sí. que encuentra en una cola de una oficina gubernamental a cola. que a una chica, cola. A Beth Gibbons, ¿con quién, ¿de quién vamos a hablar ahora próximamente? En un instante sí. antes vamos a hacer un breve repaso por la historia de Porticher. Uh -huh. Ya dijimos, se encuentran Guest Barrow y Beth Gibbons en una cola de una oficina gubernamental y forman Portilla. Curiosamente no empiezan con un disco, sino que? que empiezan con un corto de 10 minutos. Ah en el cual actúan eh, Geoff, Beth y Adrian Utray. Sí. No ah, importa, no. ¿te puede conseguir ese corto, por sí. ejemplo? Ahora ah. w, w, quinta dimensión barra pedestal, ahí conseguís. Ah. El corto este sí. y tres videos de Portillo. Mira, se oh, me parodició la chica. La sí. data ahí. Bien, bien, bien por y la data. No, y no solo que lo puedes ver, sino que te lo podés bajar a tu compu. ¿Lo viste? Uh, ¿no? eso es bueno, eso es siempre bueno. Eh, no, no, no, no, no. No, no, ah, no, no, no, no, no, la la no lo pude ver. Pero vos esas preguntas son maliciosas, ¿entendés? Vos no tenés que hacer esa pregunta. No, no, pero no de no lo, lo quise hacer, <risa> pero la computadora estaba muy llena y no me lo quiso bajar. Bueno, la Dura, computadora mil... muy llena. Sí. No sé. Quise comer, pero. No, tipo, ya, bueno, a che, no. me haga sí. criticar. Siga, siga, siga. No, no, sí, dale, sí. Es un corto de 10 minutos. Sí. Que es un policial negro, uh -huh. en, blanco, en blanco y negro. Bien. No seas guarango. Y que sirvió de excusa porque Geoff quería hacer una banda de sonido. Y claro. hizo el corto para, para hacer, la banda, para hacer de la banda de sonido. Sacan su primer disco que es Dumi. Sí. Dami es... El más Dummy. conocido. El. sí El que tiene... se veía el videito ese muy tétrico ¿Cuál? todo el tiempo de la niñita cantando. No, ese es en el segundo. Ah, Tomado. Mi... Oh. Es el segundo ¿Un ¿Cómo punto para se llama para el segundo? segundo para, para, la para la mujer. Un punto para la mujer. Un punto para la mujer. para Billy, cero no, para no, para Billy. ¿Por qué vos te das un.? Bueno, no importa, dale, sí. Bueno. Eh, ¿Qué tiene? El tema que estamos escuchando que es Sour Time sí. Y Glory Box que es el tema que vamos a escuchar al final Bien, no nos Y que se convierten en hit a pesar de que no tuvo nada de publicidad O sea, los tipos lo hicieron y... Bueno, hablando de segundo, ese disco lo sacaron en el 98 y en... Eh, perdón, en el 94 En el 97 sacan Porty Shad, que claro. tiene una curiosidad ¿Cuál? La mina es tan depresiva sí. Ahora bueno, les voy a leer un par de frases de ella Está depresiva al final del disco No, eh, no, no, no ¿Qué dijo? Mándenme los temas a casa porque yo de casa no pienso salir, o sea, mándenme los bien. tracks, los grabo en mi estudio y después se los mando por ¿Grabó mí. ¿Grabó en el Muy microfonito bien. de la computadora, no? En el genius. Sí, sí, sí. No, en un, dice, en un estudio casero. Puede ser el micrófono de la computadora sí, tranquilamente. Mira lo que te venden, ¿no? Te, te venden un estudio grabado con mi... <risa> y, y mandó la la la los la. temas por mail y lo tuvieron que mezclar. Ella dijo, de mi casa no salgo. Y tenía a Dial up y lo mandó a 64 kilobytes por segundo. <risa> y 97, no tenía muchas opciones. Y imagínate. En el 98 hacen un concierto de vivo con la orquesta de Rosaland en, en Nueva York. Sí. Y en el 98.. Colaboran con Tom John en el disco Reload Le, le, da, le dan 10 pesos a Tom Jones. <risa> le produjeron el disco. ¿Puede ser? No, no, o solamente hicieron un tema. Lo, hicieron un tema. ¿Y quién fue que le produjo ese disco? Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar de.. Todo cantas con Tom ben. John ¿Cómo? La de, de Cardigan. La de Cardigan cantaba. Tema horrible, si los hay. Vamos a hablar Pobre. de Beth Gibbons, Beth Gibbons. Para Beth entender, Gibbons. Para... la depresiva es Sí, para entender por qué viene su depresión ¿Por qué? Primero nació en, Exet, en Exeter Ajá, y eso que es un planeta Eso es, eh, no, eso es un pueblo de, Bist, de Bristol, sí. oh, un punto de Inglaterra, para, para, para, por el cer sí. perdón, cerca de, de Bristol en Inglaterra La que playa es... Bristol de Mar del Plata No, Bristol es la capital del trip hop Exactamente ¿sí? De donde salieron Masía, Attack, Triqui. Claro. es el funes de, de, de, de Bristol. Exactamente, bueno. No, están y, todos los drogadictos Y tiene, y tiene otra particularidad. ¿Cuál? Que es el, el pueblo donde se embarca Drácula en la novela de Bram Stoker. Ah, ¿sí? Exactamente. Punto uh, para Marcela. Uh, uh. y, tiene que, papel, sí. loco. Yo no puedo competir. No, con no, papel. no, eso lo saqué por haber leído <risas> Drácula 500 veces. No fue. O sea, no lo bajé de internet. Punto sensual ¿cómo para vos? Marcela. Punto sensual porque la, la, la tipa que lee. Ahí está Y seguimos con esa discusión sí. Bueno. sí Tenés tres eh... puntos Dale La mina vivía en una granja El padre era adventista Uh, esos son jodidos Adventistas son los que piden Que lo, no le lo lleven pasa. en el auto Así que... Y era una chica para Billy. Era una chica introvertida uh -huh. Que no Obviamente. salía de la granja Mientras La gente iba a su, al pueblo a divertirse, ella se quedaba en la granja escuchando música y leyendo poesía con su madre. Está bien, no me quiero ni imaginar lo que haber sido la diversión del pueblo ah, mi yes, eh. a mi Jesse. Bueno, hay gente y escuchá, que hace eso, escuché una modelo. frase de de, eso, de Beth que dice: el trabajo en la granja no dejaba tiempo para el humor. Eh, Está bien, sí. qué frase medieval. <risa> es una filosofía claro, sí. medieval. Eh, no, no, no tengo tiempo para reírme, disculpame. Su, para para sí. mi marido. <risa> y, el padre y los le decía, me tomaba todo el día. El, Winkater, tío. ¿no? el tío, el ¿no? llegaba a la casa y decía, "Tengo un chiste." Dice, "No, no tengo tiempo para chistes." Y se iba a recoger los suyo Bueno, a los 22 <risa> años se muda a Bristol. Sí. donde Pero trabaja no. como cantante. Y bueno, y en una cola se encuentra con Geoff y fama Geoff suena yeah. un personaje de manga. Sí. ¡Qué sí. Es impresionante cómo pueden hacer <risa> un bloque sobre Portillo divertido. Sí. <risa> divertido. No, no, no, lo decimos entre todos porque todo, los tres shot. tenemos tres puntos. Tres puntos para cada uno. ¿Cómo lleva la cuenta? Sí. Bien. En el 2002 Marcela, fuera dale. de temporada. Sí. Con Paul Webb, el bajista de Tal Tac. de Talk Talk. Sí, ah, una banda de los 80. Eh, exactamente. Tal eh, Que se hace llamar Rusty Man, Sí. Y bueno, ya que me apuran, voy a decir <risa> <risa> dos, Te lo cara, en me encanta, me Dos me frases. <risa> ¿Cuál es la de...? Sí. Me encanta ¿no? mandarte al frente. No, Parodia, apura. Las señas son silenciosas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las señas son silenciosas. Si uno lo quiere apurar y que sea así, vamos redondeando Expreso, te digo, claro. Bueno, cortala. Pero no, pero la mejor forma de replicar eso es decirte en cara. Pero me encanta el cara de las cosas. Está muy bien. Punto para Marcela. Voy a decir dos frasecitas de esta chica sí. Dice, cuando uno reacciona contra las cosas que lo rodean El sentimiento de desolación puede ser reconfortante Bien Y después, una que la define Dice, sí. cuando canta sobre el desamparo y el desamor No está interpretando sino exhibiéndose O sea... La chica es muy depresiva Y que bueno, mira con problemas evidentes, claro Cualquiera que escuche un tema y vea la traducción y no sepa inglés como yo y vea la traducción <risa> Sabe que se va a deprimir, pero está bueno escuchar y está bueno deprimirse de Hasta que, que se muera, ¿no? Hasta que se suicide de una vez por todas Tengo los resultados. A ver. Dale. Marcela pasalo. con 4 puntos. Parodi y con 3, pero en realidad le sumaría un chiste que hizo en el corte que estaba bueno. <risa> pero dejamos con 3 porque importa el aire. Y viene con 3. Bien. Ganador bueno, Marcela. Ganaste escuchar, Marcela, así que te ganaste el derecho a poner un está, tema. Vamos a escuchar Glory Box. De, De Portillo. Obvio.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 Bueno los videos de Eurochannel sí sí va a ser el el primero y único video más rap que existe Te mezclan Blondie con The Doors Rapture Rider, sí y vos viste el de Leona no. Leona Pero, cuando veas el video <risa> entenderás la, y la por qué bueno nos despedimos esta semana es sí, una semana cortita martes miércoles jueves nomás como una clase de inglés tres Porque veces a la semana nos echaron de la tarde nos sacaron los viernes nos quedamos cada vez más cortitos por los trabajadores nos quedamos sin lunes en fin nos despedimos el disco de esta semana es lo nuevo de the stills y como me defraudó un poco me gustaba mucho el primer disco no lo voy a pasar le voy a dar la semana de tres días nomás no se ah, merece y cuatro <risa> arrancamos con Sí, es verdad the stills haciendo de mountain en la montaña without feathers sin plumas se llama el disco hasta mañana esto fue fusil equipaje como el aire acondicionado feathers claro